我吧 que ha propuesto dos grandes aportes a la humanidad, uno es el certificado trucho que se extiende, que puede pasar a buscarse por la calle 75, casi esquina 5, que acredita que usted estuvo escuchando el programa, estuvo escuchando río hormigas, se va a quedar escuchando rapto terreno después. ...y eso está certificado por el sello robado en algún ministerio, cualquier ministerio... Eh, ...y como les decía, acredita su eh, dificultad para asistir a la jornada laboral... ...o al colegio, o a cualquier otra tarea eh, que le fuera a ocupar la mañana eh, y parte de la tarde y bueno, estamos buscando a ver si le podemos dar eh, validez nacional de algún ministerio ahora que está todo el mundo preocupado a ver dónde pone algún sello qué pasa, qué no hace, está la gente distraída con dónde va a ir su voto qué va a hacer si viene tal, qué va a hacer si viene cual es el momento especial para ir con el certificado que les entregamos y le estampan cualquier estampilla fiscal, sello y bueno, con eso pueden después le ponen la cantidad de días hoy es lunes, así que si le ponen 5 días pueden escuchar el programa en casa, tomando mate eh, durante toda la semana y el otro gran aporte a, a el mundo que hace este programa tan generoso es eh, una aplicación que se puede bajar de la página de la radio que es www.fmfutura.com.ar o de mi blog que Jorge Goyeneche Blogspot.com.ar y que se llama Google Universe que es más grande que el Google Earth y que nos permite ver a dónde estamos ubicados en realidad, ¿no? A dónde estamos ubicados, ¿no? Porque abrir, abrir el Google Earth y saber que estamos a un costadito de la Ciudad de la Plata lo sabe cualquier vecino pero con esta aplicación que usted se baja su teléfono va a notar que está como afuera del omni universo del que hablan los científicos y que si va apretando el más eh, va a ver muchas luces se va a acercar a nuestro universo que no es el más importante dentro de ese universo en expansión todo esto, esto sí que es cierto, es lo que dicen los científicos, el universo se va expandiendo sobre la nada como si fuera un globo que se va inflando y se va alejando de su centro original, el famoso Big Bang, y usted va buscando, en ese universo que no tiene centro, un supercúmulo de galaxias que es donde estamos nosotros, que se llama La Niakea, que quiere decir en hawaiano, cielo inconmensurable, que y en esa galaxia super eh, galaxia está la nuestra también en un costado muy en un costado es la vía láctea y como no podía ser de otra manera en la vía láctea ese camino lechoso que quiere decir vía láctea que tiene una forma de espiral así con dos brazos en uno de esos brazos el eh, que es el brazo de orión tomando ese brazo como si fuera una salida de autopista redonda, nos vamos yendo, yendo a la autopista, pegamos toda la vueltita y cuando casi nos estamos por caer de el brazo de Orión, ahí está nuestro sistema solar que tiene un sol chiquito comparado con otras estrellas es ridículo ya saben, ha sido calificado científicamente con el nombre de sol pedorro es la mitad de, de la estrella Sirio, otro sol, es cuatrocientas veces más chica que otra estrella que se llama Carina, mil veces más chica que Betelgeuse, y dos mil cien veces más chica que una estrella de la constelación del Can Mayor, que es la estrella que, más grande que se conoce hasta el momento. Así que estamos en un universo dentro de un múltiples universos, en un supercúmulo lateral de ese universo, en una galaxia que se pierde en un costado, y dentro de la galaxia estamos en la puntita cayéndonos, y ahí estamos en un sistema solar con una estrellita chiquita, y somos el tercer planeta, eh, por el que estamos haciendo todo lo posible para eh, extinguirlo, ahí están trabajando afanosamente todos nuestros eh, grandes genios y nuestros candidatos ¿no? Ahí estamos con Monsanto con Barrick con el fracking con todo lo que va a ser mierda el planeta <coughs> mientras se discuten el 82% móvil mientras se discute si el dólar va a estar a 14, a 15, a 10 a 16 la Barrick Gold chevron y monsanto siguen haciendo su trabajo de lija con nuestra tierra como ocurre en otros lugares del planeta con las grandes concentraciones de árboles que, que son diezmados en fin un tema bastante conocido aunque no está puesto en el centro de la discusión por eso nosotros estamos lejos del centro porque no estamos en el medio de, de ninguna discusión y a nadie les interesa que estamos acá en un rinconcito de esta ciudad cuadriculada que es la ciudad de la plata con suerte porque ni siquiera estamos adentro de, de esos cuadraditos que nos contienen nos contendrían como una caja en la que encerrarnos estamos afuera lejos lejos del centro que es la plaza moreno en la calle como les decía 75 casi esquina 3 hoy vamos a hacer un programa dedicado a los colores en la literatura estuvimos haciendo con los animales con los árboles con los insectos hoy vamos a, a trabajar con, con los monstruos hoy vamos a trabajar con los colores ...y vamos a escuchar música eh, afín a, a ese tema. El libro del que voy a leer es el libro de un español... ...que vivió prácticamente a lo largo de todo el siglo 20 ...que es Rafael Alberti, un gaditano... ...nació en Cádiz, en, en España, en diciembre de 1902 y murió en España también el último año del siglo 1999 y fue un poeta multipremiado, pertenció activamente al Partido Comunista de España, así que se tuvo que exiliar después de la Guerra Civil de 36, durante el gobierno franquista y andar por aquí y por allá. Vamos a leer poesías de su libro a la pintura, en la que hay muchos poemas eh, que tratan el tema de los colores, esos son los que voy a elegir, porque hay otros que están dedicados a pintores y habría que hacer un audiovisual para leer esos poemas. Son, eh, están dedicados a Giotto, a Botticelli, bueno, a Picasso, en fin a la mayoría de Rembrandt, de los pintores más conocidos. Pero como todos sabemos cuáles son los colores, ¿m? ubicamos los colores y están metidos en nuestra vida cotidiana, las poesías que voy a leer hoy se refieren a los colores. Pero arranquemos un poco más prolijamente, que es un programa libro, y como programa libro, después de esta larga introducción que hice, voy a leer algunos epígrafes, el que estoy buscando que es el que viene más a cuento es el de la novela Sumisión de, del francés Michel Houellebecq en la que dice al igual que la literatura la música puede determinar un cambio radical una conmoción emocional una tristeza o un éxtasis absolutos, al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro una nueva mirada ante el mundo. Pero sólo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto la emoción, la interés excita o repugna. Sólo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo pues por profunda, por duradera que sea una amistad uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco dirigiéndose a un destinatario desconocido por supuesto, tratándose de literatura, dice Michel Houellebecq la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia no cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos pero ante todo un autor es un ser humano presente en sus libros y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días Michel Houellebecq, su misión un libro que nos gusta es el libro del que nos gusta conocer a un autor. Y a veces, en mi caso, muy frecuentemente, las amistades están más ligadas al contacto que se establece a través de las obras artísticas. O se me siento más cerca de un escritor que me ha conmovido que de alguna persona que vive en mis alrededores, supongamos, un vecino con el que solo tengo el saludo de, de la mañana, el de la tarde y algún gesto de gentileza de ayudarnos con alguna cosa muy ocasional pero nada más, no sé nada más de, de su vida ni de sus pensamientos profundos lo esencial, dice David Foster Wallace, es la emoción la escritura tiene que estar viva y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo desde los griegos la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago lo demás no sirve para nada bien, y en estos días en los que nos debatimos entre colores distintos que son los emblemas de los candidatos o la negación del color que es eh, o la saturación de, de los colores digamos que es el blanco o la negación de la participación que sería el negro en ese mundo de colores nosotros vamos a optar por volar un poco por el azul con gipsy kings pienso que un sueño parecido no volverá más y e me pintaba las manos y la cara de azul i deprovisar el viento rapida me dejo Y me he hecho volar en el cielo infinito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 obviamente se llama Azul de el poeta español Rafael Alberti de su libro A la pintura y en medio de tanto azul veamos qué pasa con ese mundo maniqueo del blanco y del negro y acá conviene que lea uno de los epígrafes que leo siempre que es La oveja negra de Augusto Monterroso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 en la escultura del azul de Rafael Alberti al negro y blanco de la fábula de Monterroso quizás haya un mundo bajo este mundo en el que los colores tengan otra dimensión por lo menos eso nos canta Sandra Mianovic el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados, en la esquina de mi casa rotó un río de tinta con gente igual a la gente pero un poco distinta me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio un sol y no conoce los ruidos Completamente negro Que se la pasa pintando Y no conoce los colores Pinta azules inventados Tienen un rey celeste Que en el fondo a nadie asusta No puede mandar cuando existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos los ruidos los ruidos los ruidos los, los, los, los ese mundo de claro oscuro volvemos a Rafael Alberti, a la pintura, al claro oscuro. A ti, nocturno por la luz herido, luz por la sombra herida de repente, arrebatado, oscuro combatiente, claro ofensor de súbito ofendido. A ti, acosado, envuelto, interrumpido, pero de pie, desesperadamente. Si el día tiembla, tú, noche valiente, si la noche, tú, día enardecido. A ti contrario en busca de un contrario adverso que al morder a su adversario clava la sombra en una luz segura. Tu duro batallar es el más duro, claro en la noche y por el día oscuro. A ti, Rembrandt, febril de la pintura. Bueno, de claroscuro vayamos al color. Seguimos con el libro de la pintura de Rafael Alberti. Al color. A ti, sonoro, puro, quieto, blando, incalculable al mar de la paleta, por quien la neta luz, la sombra neta en su transmutación pasan soñando. A ti,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 Gloria y pasión de la pintura, dice Alberti, hablando del color. Y los colores se tiñen también según, no solo el estado de ánimo individual, sino la circunstancia histórica, ¿no? Los posibles en ti nunca se acaban, dice Alberti. Y leo acá un fragmento de una de un tema que vamos a escuchar después que quizás no ubiquen tanto en español pero después lo escucharemos en inglés por Pink Floyd y dice, mira mamá hay un aeroplano arriba en el cielo esto pertenece a eh, es la música de The Wall y es la escena en la que si no vieron The Wall, tienen que ver es la escena en la que el gato observa la paloma Y el padre del protagonista está en la guerra, ¿no? Esto pasa en, en Inglaterra y, bueno, hay mucha gente que muere en la guerra, entre ellos el padre del protagonista. Mira, mamá, hay un aeroplano arriba en el cielo. Oh, miraste los asustados. Escuchaste a las bombas caer. ¿Alguna vez te preguntaste por qué asustaste? Tuvimos que correr a buscar refugio Cuando la promesa de un mundo valiente Desplegada debajo de un cielo azul claro Oh, miraste los asustados Escuchaste las bombas caer Las llamas se han ido Pero él perdura Adiós, cielo azul Adiós, cielo azul, adiós Adiós, este es otro azul Pin Floyd, goodbye, blue sky Verde Yo soy el verde mar Subido azul cuando el azul del cielo Tiende su pecho azul sobre mi espalda Tengo otro nombre siempre, primavera Y alta forma de copa que los árboles Se encargan presurosos de llenar Hasta el borde, de verde Mi forma repetida, más constante Desde que vi la luz es la de hoja soy tallo, esbelto pie sostenedor de todos los colores claro, soy la esperanza pero me descompongo y tengo entonces cierto horrible matiz el verde envidia un verde sumergido en las aguas del tiempo verde ojival que el sol, oblicuo, catedrales penetra sin romperlo ni mancharlo Dio el olivo su verde de Minerva y su verde laurel del verde Apolo. Verde de exhalación, verde relámpago, en un abrir y en un cerrarse verde. Y la tierra verde antiguo de los pinc los pinceles de las manos maestras ya remotas. El alegre, bailable, florecido verde, brügel, flamenco. Aunque soy verde, tengo muchas veces el alma de amarillo. Cuando sueño ser gris, le quito un poco al negro y al azul de su hermosura. Para Tiziano, un jubiloso eterno, verde, ondear de tréboles floridos. A veces me hace lesto y me confundo con el azul que anhela erguirse verde. Me han dado un nombre, veronés, que tiene blasón de principado. El verde solitario de la muerte. El mar Vomito un verde umbroso alga que al expandir se inunda tomándola por playa la tenebrosa luz que empuja al tintoreto un agónico verde helado greco, un verde musgo legamoso greco un disecado verde vidrio greco, un verde roto greco verde jubón en un arcabucero Velázquez de las lanzas Voz de verde misterio, rembran que se abre paso desde el fondo de tierra de la sombra. Muchos días me engarza al paisaje la luz como un anillo en esmeralda. Para Rubens, un rubio verde viña, líquido por las plantas oscilantes de vaco. Sigo a veces teniendo claras sonoridades de cristales, cuando ya para el tacto soy nada más que tela. Un verde popular de romería, y un lazo en fino verde para Goya. De la Croix me exalta hasta dar voces. curvé verde intrincado de selva, me ensombrece. Me lavaron también, me evaporaron, pinceles que a la luz pidieron todo. cesán me corta, Renoir me envuelve. A ti, verde lavado, líquido, verde fr Francia, Manet, Cisley, Monet, Pizarro, Renoir. En la sombra persisto, en la luz arrebato y borro todo. Si un día se pudiera, en ciertos momentáneos verdes que alumbre el mar, hundir por la mañana los pinceles, desagradables verdes que dan gritos en pinceles que nadie ve ni escucha, y un verde, el más hermoso de los verdes, que olvido o no recuerdo. Bueno, verde, de Rafael Alberti, y la magia de combinar los colores y de transformar esos verdes en, en amarillos, en verdes con distintas tonalidades, como hace en la canción de Víctor Heredia la niña dulce Daniela que pinta toda la casa. Cuando es de día, ella maneja el sol, anda pintando toda la casa con trozos de creyón. Rojo a los muros, verde al oscuro, sillón del comedor y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. La marillo, ti los vidrios y ella no entiende bien. Cómo es que pierde sus ojos verdes el paraíso aquel. Pinta mi un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación un árbol verde con hojas fresca, pinta con tu que pinte aquí un mundo nuevo de Daniela, en la voz de Víctor Heredia, nos vamos a la lucha entre el rojo y el negro que va a desembocar después de la lectura de estas dos poesías de Rafael Alberti en un tema clásico de los olimareños. Empecemos por el rojo. Soy el primer color de la mañana y el último del día. Lucho en el verde de la fruta y y venzo, lo mismo que mis otros hermanos sometido, Giotto al rigor del éxtasis geométrico, pleno rubor redondo en la manzana, me llamo excitación, cólera, rabia, estallido del día de la ira, me violento y subo hasta de pronto reventar en sangre, coágulo cuando ya casi mi ser solidifico en negro, rojo en el labio y menos en las pequeñas cumbres donde, gustosamente, Venus, ganando, pierde las batallas. Soy el infierno, brigue el Bosch, y el nocturno espanto en los ojos insomnes de los niños. Pluma las alas de Luzbel, ardiendo, el rojo recortado, Flandes, hasta llegar, Rubens, al derramado de la orgía. Vago en ciertos desnudos, en ciertas formas diluido a nieve, rojo para el descanso de los hombros y la espalda de Venus, georgione, dormida. Me levanto hasta el solio de la púrpura y desciendo esparcido, oh greco, en pliegues. El púrpura a través de los cristales, copa, vaso, botella, calientes de los vinos. Ven, amarillo, quiero ser naranja carmio lustroso esférico entre el verde, en la rosa, diverso pero único, pierdo el sentido en rosa hasta desvanecerme en casi blanco, canto en la lengua, tiño, con un húmedo rosa las palabras, un rosa con escarcha, de Velázquez, otro, Goya, con aire diluido, me vertí en rosa, Renoir, y puse un nuevo nombre, Renoir, al mío, la niña rosa o oh sueño de Rosales, bajé hasta el rosa rosa de Picasso, rojo contra el azul de una bandera, a veces desafino hasta la cima del más profundo rojo insoportable, mas me calma las tierras al sentirme de sus ondas umbrías penetrado, rojo de la bravura en las arenas, rojo español redondo de las plazas, rojo como el relámpago espiral de una alegre revolera como el clavel que estalla en los ceñidos marfiles de unos senos apretados como el gran afugaz de una amapola bañado por el mar y trabajado por su garganta azul florezco y subo fino ramo encendido de corales pensad que ando perdido en la más mínima humilde violeta y ahora y ahora el negro dio su revés la luz y nació el negro y abrió un hoyo en lo claro un agujero desde el que dijo soy también hermoso tuve forma de vaso negro ánfora cielo para los dioses del olimpo negro como la tinta negro como la que linea el cuerpo del dibujo la que muerde la sombra del grabado Tengo otro grave nombre, un pensativo, un concentrado nombre que Durero me hubiera dado, el de melancolía. Neg negro Rembrandt, punzado negro en la frente limpia del acero. Negro como la boca de la noche, como boca de lobo, como abismo sin fin, como agujero que recortan los cuerpos en algunas determinadas claras superficies. Negros de Italia, negros con un rumor de pinos soleados, un negro como flor de la alegría, o sanas en los negros de Tiziano. Negros húmedos, negros verdinosos, capaces, tintoretos de erigirse y desplomar de pronto una tormenta. Negro de España, negro de los cinco sentidos, negro ver, negro oír, negro oler, negro gustar y negro, o oh, pintura, tocar. Un túmulo de negras sombras, un imponente manto en caído mar negro del greco. Me sentí grande, impar, tuve mi trono, levanté mi imponente monarquía en la mano tranquila de Velázquez. Fui en el retrato majestad y orgullo, gloria y honor severos del ropaje, monumento callado de la muerte, rumor de rezos, voces funerales de requiem, largo oficio de tinieblas y llantos en carreño. Soy un negro mortaja sepultado mientras entretejida eternidad yacente finará mucho antes que la amarilla y dura de los huesos El negro olor a sirios apagados Negro, negro Rivera, negro, negro Negro misa solemne surbarán El negro misterioso secreto de las minas El alma negra junto al rojo en llamas ¿Qué sería del fuego sin ti? ¿Qué de la lumbre sin el negro carbón que la sustenta? Tú eres la luz con antifaz, lo quitas, pero sus ojos siguen siendo negros. Me llamo rasgo, rayo, rúbrica, erizo, huella y otros nombres que me suben a más resplandeciente. Soy el hermano del papel, reluzco en él como caminos paralelos. Horror engoya, espanto, que eriza hasta el cabello de la sombra quisieron rehuirme pensando que la luz me rechazaba pero soy tan hermoso que llamado por ella a mí volvieron negro de pesadilla en los románticos tuve siempre un temblor una caricia vaporosa en la mano de Mané y alguien al fin me vio otra vez la luz que nadie por ser tanta me veía cuando soy puro Cuando soy tan total como una pared blanca, respondo por Juan Gris, brac o Picasso. Bueno, aquí el rojo y el negro en la óptica de Rafael Alberti en su libro A la pintura. El rojo y el negro estuvieron combatiendo ya desde la guerra civil española y desde allí a América nos llega una canción con su visión de estos dos colores, digamos, para sintetizar aunque el negro no lo es en la versión de los olimareños cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día cuando canta o negro es porque si acaba el día si canta el gallo rojo otro que gallo... Bueno, dediquemos a todos los artistas esta poesía de Rafael Alberti, los artistas son los que crean y los que participan de lo creado leyendo, mirando, escuchando, observando. Este es un soneto que se llama a la mano y después nos vamos... Con un color y nos tomamos el submarino A la mano A ti, firmeza y tiemblo Conductiva de ese enhebrado misterioso hilo Que de los ojos fluye y prende al filo Del pincel una luz germinativa A ti, flor en acción Copulativa, cómplice permanente del estilo Tacto, obediencia, lentitud, sigilo cuando no disparada disyuntiva a ti siempre solicita viajera, llevadora del tallo que genera la más maravillosa criatura no eres para el pincel la abierta rosa semisarrarte es tu vi vivir dichosa a ti, alma del jardín de la pintura y finalmente vinculando este programa lejos del centro que se puede volver a escuchar a medianoche o entrando en la página de la radio www.fmfutura.com.ar y haciendo clic ahí donde dice lejos del centro o en el blog jorgegoyeneche blogspot.com donde están todos los programas que se están llegando a los 100 bueno allí se puede escuchar este último poema de hoy ...que está dedicado al amarillo... ...un color extraño... ...un color que Rubén Darío despreciaba y no nombraba... ...y después nos tomaremos el submarino amarillo de los Beatles... ...el, el amarillo justo quedó para el final... ...que ahora está con vinculado con cuestiones políticas... ...pero nada que ver, precisamente... Nada que ver con el amarillo. Acciono con la luz, soy un activo cómplice de la luz contra la sombra. Ella me dice, hermano, pero luego al más mínimo sobresalto me borra, emblanqueciéndome. Mas tengo el privilegio de ser verde y desnudarme, otoño, en amarillo. Feliz, risueño, alegre, delicado, guete, en estado puro. Gualda de sol, pinturas de Pompeya. Oro en el nimbo de los viejos santos, oro ingenuo labrado de edad media. Canto en la espiga y canto cuando pálido pan me recorta la albura tersa de los manteles. A ti, elevado a pura transparencia, tenue amarillo aéreo de la rosa. Cenosaurios espaldas, tiziano con finas rodelas de oro puro. Lo vi dorarse hacerse, vino viejo en los trajes veronés. Que colgaban de los hombros. Derivo a bucle, a larga cabellera, sobre el desnudo combo de la espalda. Me amaso con la luz y con el rosa de la carne me fundo y permanezco. Seca piel de arrugado pergamino, me llamo lividez entumecido, exangüe cadavérico estirado, el pálido amarillo de la muerte. Marfil oculto dentro de la carne, sonámbulo, espectral, aparecido, Cálido, turbio, greco, pantanoso, gélido, indigestado, vomitado, diluido, llovido, evaporado, difunto, corrompido, disecado, vivo, resucitado. Aparezco de pronto en la tormenta, hueso amarillo en polvo, desvelado, resplandor de la muerte en movimiento. Esqueleto y sonora dentadura, luciente de, las, de los claves y pianos. Soy la cera, la lágrima, caliente por el cuello de los sirios el amarillo Rembrandt revelado. Sin mí, ¿qué hubiera sido de la estameña en éxtasis, surbarán, de tus monjes? Temo al azul, porque me pone verde. Me gritan las naranjas. Amarillo limón, hay quien pudiera, amarilla, amarillo limón, ser tu amarillo. Amarillo descarga, amarillento estampido, lujoso y claro, en goya. Cuando rompo a volar y mi garganta suelta un oro de flautas repetidas, le dan a mi alegría un amarillo, amarillo canario, el amarillo del temblor, el tenso amarillo febril de la demencia. Sueno, resueno, grito hasta encarme en el centro, van Gogh de la retina y desgarrarla. Meto este ocre, el rojo me excita y me suspende hasta la altura naranja de la llama. El amarillo cromo satinado, un ordenado esférico amarillo naturaleza muerta volví a extenderme puro a vibrar en mi son del arco iris más sometido a leyes geométricas bueno, mientras Victoria produce y Nacho pincha globos amarillos y esperamos que se venga el todoterreno nos tomamos el único amarillo que nos gusta el submarino amarillo chao born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed onto the sun, till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow